No se dio lo, lo planeado este para, para este último partido con Estados Unidos, pero nada, ya está, estamos contentos igual. este Vamos a tratar de corregir lo que hicimos mal este partido para ahora en cuarto de final poder este, arreglarlo, pero nada, logramos lo que queríamos, que era llegar a cuarto de final y estamos contentos por eso. De antemano si te decían que quedabas primero de grupo y que el único partido que perdías era contra Estados Unidos, me imagino que firmaban con creces, ¿no? Eh, que esa, eh, la verdad que los partidos hay que jugarlo. Este, uno, nosotros no nos esperamos este, los resultados que tuvimos adentro de la cancha y este, muy, estamos muy contentos por lo hecho. ¿Cómo se están sintiendo como equipo? Eh, se, se fueron soltando se ve a medida de los partidos pero cómo se sienten ustedes dentro de la cancha a medida que van pasando los minutos nada yo creo que somos un equipo muy unido este, apoyamos siempre al que está mal esas cosas ¿viste? Eh, yo creo que estamos muy bien, de, muy bien en defensa salvo este último partido que tuvimos un par de distracciones y fue por lo que pagamos con la derrota pero creo que estamos muy bien el que está mal en ataque lo apoyamos siempre hay alguien que está bien en ataque entonces sabemos que lo importante siempre va a estar en la defensa ...creo que lo estamos haciendo muy bien... ...teniendo en cuenta que ahora... Eh, ...no se puede regalar nada... ...porque es el que pierde... Se, ...se vuelve a casa... ...¿viene bien que haya sido ahora la derrota... ...como para corregir alguna cosita... ...que, que se puede hacer? Sí, este, siempre de todo viene... ...todo siempre... ...de todo hay que sacar algo... ...algo positivo... este ...sabemos que tuvimos varios errores... ...por lo cual pagamos en el partido... este ...entonces ya... ...ahora llegamos... ...descansamos y... ...vamos a tratar de pulir los... ...los errores que tuvimos... ¿viste? y listo, a pensar en cuarto de final y nada más las medallas están a, a, acerca de la mano, ¿no? ya se empieza a palpitar ¿cómo, cómo, ¿cuál es la sensación? que te genera? ¿no? teniendo en cuenta que bueno vienen de una gran di disciplina también en los Ores no donde fueron plata sí este desde que estamos acá concentrando en Buenos Aires antes de que arranque el torneo, nosotros tenemos bien claro lo que queremos, que es estar entre los tres mejores y ir por la de oro este no se negocia eso este, y tratar de dejar al, al, al país lo más alto posible este, Y allá en, en Cochabamba también pude, tuvimos unos buenos resultados en el torneo de mayores, nosotros fuimos con su 18. Este, nada, muy contento por lo, por lo hecho ya en Cochabamba y ahora en, en esta fase de grupo. ¿Tuvieron tiempo de ver a los rivales? Porque bueno, ahora se vienen los cruces, ¿no? Eh, pero no, o no tuvieron tiempo para hacerlo y la cabeza estaba concentrada en este grupo C. Este, no, la cabeza totalmente metida en este grupo. Sabemos qué tienen los otros equipos, pero medio por arriba, este, ahora ya. Sabemos que estamos clasificados Entonces ya ahí, ya metemos la, la cabeza En los equipos con los que cruzaremos Este, pero no este, La cabeza hasta ahora la teníamos metido en, Totalmente en, el, en nuestro grupo ¿Qué puede decir de convivir en una villa olímpica? Y sobre todo el ambiente que se está generando con, con el básquet 3x3 acá en Puerto Madero, Donde también las chicas tienen mucho apoyo Y ustedes hoy una vez más fueron Un estadio lleno no, La verdad, el, convivir en la villa Es algo, es algo único, este tenés gente de todos lados, distintas culturas, cruzadas te quedás charlando con otros vas al comedor y esas cosas. Y después, con la gente, la verdad, tremendo. La verdad, la gente se está portando muy bien con nosotros, nos viene alentada a nosotros, las chicas. Este, tremendo, estaba dentro de la cancha y sentí que te apoyan, agarrar un rebote, recuperar una pelota, mete un doble, la volcás, cualquier cosa, la gente te aplaude y eso te, te, te levanta. ¿viste? ¿No es una presión jugar en casa? No, no creo. Creo que no. O sea... Sí, no, o sea, tenés como estás jugando en, en tu país, ¿no? Este, pero nada, la verdad, la gente, esa cosa, ¿viste? tremendo. gracias y lo mejor. Muchas gracias a sí. ustedes.